¿Y vos quién sos? Edun Ashman Shoya Bueno, y así comenzamos la otra oreja de hoy Que te salga lindo tu programa Vos sos Edun Ashman El abrigo de Martín Hay ventilación cruzada Quizás demasiadamente y sin estufa alguna. Es muy invierno antes de muchas pandemias. Estoy en 1980 haciendo las prácticas como maestro en segundo grado del Colegio Mariano Acosta. Mi delantal está limpito porque lo tapa un sobre todo perramus muy abrigado que era de mi abuelo. La bufanda terminará llena de tiza blanca. Mi mano izquierda está enguantada. La derecha no, porque tengo que escribir en el pizarrón. Hoy es martes 2 de julio. Los chicos tienen frío y las puertas persianas están muy deterioradas y no tapan la falta de vidrios. Primera hora de clase a las 7.35 y es de noche y uno de los cuatro tubos fluorescentes no funciona. Otro tiene los extremos gris, casi negro, ...y hay otro que pestañea. Martín se sienta en el segundo banco al centro. Empieza a decir que no puede escribir. Me acerco y dice más fuerte y angustiosamente... ...que no puede escribir. Y hace unos movimientos con el brazo... ...como queriendo flexionar el codo. Empiezo a hacerle masajes. Mi preocupación se acrecienta... ...al igual que el volumen de la queja... Le pregunto qué le pasa, qué le duele, que me cuente tranquilo, si es por el frío. Martín me explica que no le duele nada, que frío no tiene. Y él dice, mi mamá me pone mucha ropa, dice enojado y ahora furiosamente redobla su voz. Por eso el codo no me dobla. La voz, Gordon Nachman. ¿Estás escuchando desde La Otra Oreja? La Otra Oreja Argenta Vamos a escuchar a un tipo Manso. Hola, soy Jacaré Manso, músico correntino. Bueno, quería aprovechar este mensaje para mandar un abrazo grande a la gente de La Otra Oreja y a toda la gente de Mar del Plata. Bueno, eh, sé que están compartiendo mi nuevo disco, el Yacarrock Nacional, este disco que cruza al chamamé con el rock nacional, versionando clásicos de, de nuestro rock, pero bueno, llevándolos al litoral. Como dijeron por ahí, trayendo un poquito de río al rock. Así que agradecerles nuevamente y, y bueno, ojalá que pronto puedan andar por Mar del Plata compartiendo este disco. Un abrazo de Río para toda la gente hermosa de La Otra Oreja. Viva la radio y que siga la música. Estás escuchando Por La Otra Oreja. Y estamos... Eh... Prologando a Jacaré Manso, Rauli Martínez, un tipo de Santo Tomé en Corrientes, radicado hace unos años en Buenos Aires, un músico y productor y gestor cultural, eh, con 20 años en la música, seis discos editados, uno de los más grandes exponentes de la nueva canción Litoraleña y referente de nueva camada de músicos argentinos independientes. Bueno, él fue músico callejero, tocando en el, en el subte y viviendo en situación de calle durante más de cuatro meses. Es fundador de Dos Mangos, eh, sello independiente dedicado a grabar músicos callejeros con su proyecto Canciones Sin Discos. Bueno, grabó y compartió escenarios con Leon Gieco, Ricardo Moyo, Loli Mori Molina... Teresa Parodi, Javier Malosetti, el Rally Barrio Nuevo, Hilda Lizarazo, entre otros. Y ahora vamos a escuchar esta este especie de rock con chamamé. Bueno, hoy en La Otra Oreja vamos a escuchar tres canciones de mi disco nuevo que se llama Jacka Rock Nacional, eh, canciones del rock nacional versionadas en chamamé con grandes invitados. Por ejemplo, esta canción para mi muerte, la primera canción, una de las primeras canciones que aprendí en la guitarra, este, fue el primer lanzamiento del disco y la hacemos junto a la querida eh, Hilda Lizarazu. Así que les invito a escuchar Canción para mi muerte, versión en chamamé, junto a Hilda Lizarazu, Lucas Colque en Bandoneon, quien les habla Jacaré Manso en voz. Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Preparás la cama para dos. Yurub, churururú, la carretera, cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizás toma pie del pasamano. Porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la copa para vos. celular y si te han puesto teléfono también su numeración te suplico que me avises si me vienes a buscar no es porque te tenga miedo solo me quiero arreglar te encontraré una mañana dentro de mi habitación y preparas clásico de Morris, pero uno de los eh, de las canciones fundadoras de nuestro rock nacional, hoy se volvió chamamé. Se volvió chamamé gracias al querido Ricardo mollo que se suma para cantar y transformar junto conmigo y con este proyecto de Jack Rock Nacional la versión del oso, pero también llevada a los esteros. La canción arranca diciendo Yo vivía en los esteros muy contento. Le dimos la, como el, el ambiente litoral también desde la lírica, con muchísimo respeto a Moris y a su canción, por supuesto. La regionalizamos, la llevamos al litoral, a los hormiguero, al ¿no? que habita ahí, en los esteros de Liberá. Hoy vamos a escuchar aquí, entonces, esta versión, con Juan Piespina en guitarra, Lucas Monzón en acordeón, Fernanda Peralta en arpa y quien les habla en voz junto al gran Ricardo Mollos voz de dividido yo vivía en los esteros muy contento caminaba caminaba sin cesar las mañanas y las tardes eran días a la noche me tiraba Descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conform me decía un carpincho viejo nunca el techo y la comida han de faltar solo exigen que hagamos las piruetas y a los gurises podamos alegrar mm. han pasado cuatro años de esta vida con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. Ah, en un pueblito alejado. Alguien no cerró el candado Era una noche sin luna Que yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad, estoy viejo, pero las tardes son mías, vuelvo a bosque, estoy contento de De bueno, la siguiente canción que les quiero presentar se llama Imágenes Paganas, es un clásico de Virus. Esta versión cuenta con la presencia estelar de Clara Cantore, multiinstrumentista cordobesa y, y una cantora, como dice su apellido, ¿no? Este, una gran cantora, pero por sobre todo una gran persona que hicimos esta versión junto a Enzo de Martini en acordeón Clara Cantore en bajo y voz, y quien les habla aquí, Jacare Manso, también este, cantando esta versión en Chamamé de Imágenes Paganas de Virus que vamos a escuchar hoy aquí, en La Otra Oreja Then agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar hay gitanos van celebrando un ritual ignorando mis propios dioses ya no están espejismo Mezcla Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan En sueño. En el espejo Reflejos Viajeros Pagó un sentimenta, la ruta pasa, vuelve el deseo y ansiedad de este cuerpo, mi boca quiere pronunciar. Si la ausencia hay imágenes paganas, se desnudan el sueño. Si la ausencia de imágenes paganas se desnudan en sueño la otra oreja latinoamericana. Pero ahora vamos a escuchar de Cuba que defendemos la revolución eh, a pesar del bloqueo vamos a escuchar la canción del mar donde entre ellos está la voz de Silvio Rodríguez y hay muchas voces hermosas de Teresita Rodríguez canción del mar Perdón Teresita Fernández No sientes que tiene el mar lo que yo quiero Azul de un matiz que copia el cielo Gaviota que al volar Los remos Que al cantar Arrullan El amor Que sueño Por eso si he de vivir Sin el consuelo De ver cada mañana El mar que anhelo eu tengo que lograr Que el pecho al palpitar sea ca el que levante el vuelo. La la la la la la la la la la la la Gaviota, que al volar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 Cielo. La, la, la, la, la. y ahora seguimos con el mar y Silvio Rodríguez noche sin fin y mar igual que aquí en Mar del Plata un mar sin petróleo por favor desde la noche sin fin baja una estrella hasta el mar luz que se quiere dormir en la fresca oscuridad quien pudiera conocer todo lo que ve la luz los universos de ayer Los mañanas del azul, noches sin fin, sin fin, sin fin y mal para soñar, soñar la estrella. Quién estuviera allí viéndote reposar. A ver tu sueño y canta rollo noches sin fin sin fin Voy a invitar a jugar a esa luz que va a dormir en la frescura del mar, porque yo quiero saber todo lo que sabes tú, los universos. escuchando desde la otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Pero tenemos un mensaje de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, a ver qué dice. Qué lindo cuento, el de Martín. Martín, cómo te comprendo, querido. Yo justamente odio el invierno porque me tengo que abrigar mucho y no me puedo mover. Cómo te comprendo que no podías doblar el brazo. Muy lindo el cuento. Eduardo, un beso. Chau, chau. Hermosa, Tati Almeida, que cumplió 90 años, no hace muy poquito. Eh, bueno, y venimos de Buenos Aires de estar eh, una tarde hermosísima con, con Norita Cortiñas, eh, con mucho cuidado, con mucho barbijo. Llegamos y me alcoholizó todo. Con un spray, me al... no, eh, en la boca nada. En la boca un hermoso café, un muy rico café, pero este eh, con el spray a todo volumen, ¿eh? ATR, a todo Reuma, estaba. Eh, un beso enorme a, a Norita Cortini, es una una grosa. ¿eh? Eh, bueno, y siguen contestando la gente sobre... Y, y vos también tenés la posibilidad, ¿eh? estamos eligiendo entre Silvio Rodríguez y Luca Prodan. Tenemos opciones. ¿Sí? sí, eso es. Muy bien, Río, así es. Me gusta que mi nieto me, me, me lleve el apunte y me ratifique eh, todas mis palabras. Eh, ahora no me pongas en la, en la disyuntiva, Río, de qué quiero comer hoy. Este, pero bueno, ya, ya lo vamos a... a a, a resolver, ¿no? ¿Sopa o pizza? Ya estamos, ya estamos. Ya. ¿Sí? ¿Sopa o pizza? Y hace mucho frío y aquí en Mar del Plata, así que elijo sopa. ¿Puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace frío, te dije. ¿Van a decir? ¿Qué? ¿Qué, qué van a decir? Bueno... Ah vos no querés nada, yo sí, yo quiero sopa primero. Abuelo. ¿Qué pasa? ¿A dónde Bracate. vas? Bueno, eh, listo. Eh, Me dejás seguir el programa. ¿Van a decir qué van a decir? No, no sé qué van a decir. Bueno, eh, vamos a la a Chile. Vamos a Chile al grupo Conspiración, un grupo que veníamos pasando la semana anterior y que nos gusta mucho. Un que mezcla todo, mezcla varios eh, varios estilos musicales, pero que no es lo que nos importa a nosotros. Nos importa mucho lo que dice y vamos a escuchar Decisiones con de Jazz. Suena la alarma con la mañana. Shhh. Pasito sale de la cama pa no despertar a la aguagua Ducha fría no más porque no hay gas para el agua Aunque hoy no tiene ganas, la mamá no tiene alternativa, se va para la pegada, la explota y la escribe, cajera en el líder, parte de la gran mayoría que en Chile apenas sobrevive, como si fuera poco, el jefe loco, el sueldo un moco, y hace meses su asiento sigue roto, hoy día tuvo una idea, vemos toda la cajera allá afuera, después de la pega, o no vamos a pensar. La bola y a capaz que, que podamos organizar un sindicato. Hagamos huelga, tenemos fuerza, fuerza, somos 40. ¿Hasta cuando esta muerta? mierda? Una semana y tres amenazan después. La llama al que dice por última vez, Te lo advierto. Si queréis guerra, vaya a tenerla. Tú decidí, tú me decís, ¿qué vais a hacer? ¿Queréis comer? ¿Queréis pañales pa' TV? ¿Queréis la vega o queréis la vereda? Ahí está la puerta, la puerta sancha. Soarele se cada día, cada día aliană, aliană, aliană, o Maria, te-n contempla el templo del tiempo, su vida es un destemple donde se perdieron sus sueños, acaso entre el cielo bajo la corteza terrestre, entre la rutina o la depresa, quizás con suerte, en unos segundos le pregunta a la muerte, cómo guardar su catástrofe dentro de un cofre, bajo cerradura la dura su vida ha sido oscura una mala decisión no tiene cura vives una tormenta que te atormenta el tiempo pasa y lo lamenta, nada cuenta de nuevo, la rutina es tu compañera de fuego, los problemas la familia, la falta de plata, la violencia la tristeza de tus niños que te mata, Tus sueños desaparecieron con los años No tener por qué vivir en lo que te hace daño La puerta cuelga de un triste cielo Calma y consuelo es lo que quieres Tú decides, vives o mueres Tú decides, vives o mueres, mueres. Decisiones, decisiones Narco, guacho, amponazo Ni a Dios ni a la ley, a nadie le hace Caso, en todo caso, siempre Anda con el rosario, la pistola Y la bolsa con la yola Se decía cholo cuando andaba lanzado, Porque con los caro era terrible Rajao, dos de pisco, tres cervezas Cuarenta papelina, pelina, gramos Cocaína, en la puesta mínima De una noche como cualquiera cuando se deja de Vender, se sentaba en el sauce A puro endurecerse. se, se le dio el al cacho lo mandó Y él se quedó solo, con el el codo no fue de otro modo, los monos estaban bueno para la mente, cuando de repente la cosecha se hizo realidad. Eh, eh, un poco más allá estaba su hija raspando el plato que la había dejado y que la pipa ella estaba quemando. Que ahora son decisiones. En las poblaciones son decisiones. Decisiones, decisiones, Cada día. Dilemas, diversas barreras, solo se superan con fuerza y coraje. Quien dijo que es fácil, es un traje, repaje. Quien caje con él es tan muerte del que tu traje. Pero tienes con qué pagarte o eliges revelarte, hacerte parte del arte, ser contestante, mirar hacia adelante, des otro ensambre. Ser más veral, espiritual o radical, diferencia los temas no se trata del. El mal es más, tú decidirás el curso final de tu existir. Vivir o solo resistir hasta morir sin nunca. Otra oreja latinoamericana Seguimos con Chile Seguimos con Conspiración Del disco Apaga la Tele Escuchamos Rojinegro Tiene que saber Que aquí en Chile Se eligió un camino Un camino por el que pensamos Llegar a ser libre Los pobres tenemos derecho a vivir Derecho a realizarnos plenamente Esta es la verdad y por ella vamos a morir No tenemos nada más que perder Nada más que perder Este es un homenaje a todos los rojinegros Luchadores, revolucionarios Hombres y mujeres que regalaron su construyendo el poder de los pobres levantando la mano para opinar joven político crítico cansado de esperar viajando toda la noche de concepa santiago forjando la unidad de lo revolucionarios y sindicalista y universitaria fusión de experiencia confluencia y un solo camino el grito del C, sacudiendo el continente Lentamente, construyendo el partido Reunido en un cuarto, leyendo la cuatro Distribuyendo las tareas del caso Repartiendo el rebelde hasta el cansancio Aprendí con mi compagada cada paso Alegría y fracaso, balazo y abrazo Año 60, labor intensa Amor de mi pueblo, mi recompensa Por allá, por el sur, en los campos, los cerros Recuperamos fundos y corrimos los sesco Al la, la ciudad nos un lugar con carpas, sueños y manos para luchar. los puentes y todas las manzanas. De a poco creábamos una nueva vana en defensa Habana. de la unidad popular me tocó muchas veces ir al centro a marchar. A marchar. Tenía un sindicato del cordón industrial. Varios meses nos costó ocupar la fábrica. Reuniones, asambleas para planificar elevar la producción, no dejar de trabajar. Aquí și aici nadie se sabe lucha, crea poder popular. Aici nada termina, companiei. Aquí cada día es continua. Las Fuerzas Armadas, están unidas para luchar por la restauración del orden y de la institucionalidad. Era un minero en el norte y cuando vino el golpe, los pobreros resistimos defendiendo el cobre. Me fusilaron, nadie sabe dónde, mis últimas palabras fueron. ¡Viva los trabajadores! Era un soldado infiltrado en la armada, sin dejar raso de certeza mañana. Estuve atado en el estadio, fonteado en la bandera, cruzando la frontera en un camión de ganado. La tortura mató a mi compañero frente a mí, yo me salvé de morir, casi a punto de parir. Me fui a vivir al norte, mi hija nace allí, ella no conoce Chile ni... Se quiere venir. Organicé la resistencia, la clandestinidad, toque de queda, pero rayaba muy igual Una R en un círculo, nuestro símbolo, rompiendo el cerco represivo, ocultando mi vínculo Y en la montaña centroamericana fue el guerrillero Rojo y negro combatiendo papeles falsos y no identidad Y fue el curamirista que movió la vista para entrar Y por acá los chanchos nos pisaban los talones Asalto recuperaciones y casi apagones Hasta que nos pillaron los perros del tirano Y yo caí en Cana nueve años. ...estuve en la Pobla y sube la protesta. Mi misión a A.G.P. barricado todo defensa. fenda. como a las dos de la tarde, la olla común porque había mucha hambre. Ganó el no y la gente en la calle tenía que estar alejado. No cacho los detalles, gritos, disparos y una camioneta y cada un niño con sangre en la cabeza. Aquí no hay compañía, lolo, sin miedo. Aquí nada es saber un lugar que es poder popular. Aquí nada termina, compañero, lolo, sin miedo. Aquí cada día es continua, la victoria final. Este es un acto de combate. Contra los enemigos del pueblo. Muchos dicen que mi sueño quedó enterrado. Superado por la historia o fracasado. Pero yo lo traicioné y no me vendí. Y seguí con mi pueblo porque soy de aquí. Seré rebelde eternamente y naceré nuevamente en cada combatiente. Siempre el sistema de los ricos, la vida de los pobres dura, la dura, la lucha continúa. Por allá, por acá, por todos lados, para parado compromiso, mano, mano y sin permiso. Vamos que se puede, vamos a Y que siendo los derechos que vamos a pelear, acumular, alimentar el gigante popular Solo la lucha nos dará la libertad, organizar para luchar, luchar pa' triunfar ¿Qué? Ah, rebeldía popular, rebeldía popular Aquí que... nadie muere compañero, y aquí nadie se sabe luchar, luchar, crear poder popular Aquí nada termina compañero, que cada día es Hasta la victoria final. Aquí se dice todo compañero, Rosinero. de aquí saldrá la luz, la libertad. De en la otra oreja. Y en esta otra oreja estamos a punto de resolver eh, por quién por quién votó la, por quién votaron los oyentes, si por Silvio Rodríguez o por Luca Prodan. Eh, más allá de la opción de Miguel que dijo Eh, Silvio Prodan o Luca Rodríguez vamos a pasar vamos a pasar a los dos o sea, a ver el tema de Silvio Rodríguez la voz de Luca Prodan años por la otra oreja coincide un poco con la noticia de que lo único que con el paso del tiempo en la tecnología el hombre no siempre es el mismo según el poeta el amor con los años el tiempo pasa nos vamos poniendo teclos el amor no lo reflejo como ayer en cada <muchas> conversación cada beso cada abrazo <muchas> un pedazo de razón el momento qué pasa con los años pasan los años y como cambian lo que es siento lo que es el amor se está volviendo con los sentimientos porque años atrás tomar tu mano No tu beso Se si forzaron un momento Formaron parte de tu verdad no, no, no. El tiempo pasa Nos vamos poniendo entero El amor no lo desflecho Como eres Do corașoare, pentru că de zile, cu mâna tu cu mâna ta, un pas, momento un un pas, de una verdad. So, calleiros voces al cancellar el tiempo pasa nos vamos poniendo technos el amor no lo reflejo como ayer. y en cada conversación cada vez mi corazón Se por siempre un pedazo de temor, ¡Temor! Yeah! Cuidado con el temor Estás escuchando en la otra oreja. Y escuchamos ahora Canto de Todos. Pedro Muñoz encabezando este tema. Brasil, me un país, es un um planeta. Pedro Muñoz, desde Brasil. CANTO DE TODOS PARA LA OTRA OREJA Desta vida caminante De mapas tan diferent meio há tanta gente, povoados tão distantes Sete mares navegantes, alfabetos tantas letras Mesmo se há tantos cometas, eu não sou um forasteiro Meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta Desertos e savanas, os trópicos e geleiras. Tem floresta companheira, preservada para quem ama Cuida mais, também reclama O poder tem mil facetas, interfira, se intrometa Eu não sou um forasteiro, meu lugar é o mundo inteiro Meu país é o planeta O meu lugar é o mundo inteiro O meu país é o planeta Onde tudo começou Mãe África sofredora, Foi por mãos exploradoras Negro escravo do senhor Chancela do imperador Judiaram da mãe preta Há verdades nas gavetas Eu não sou meu lugar é o mundo inteiro meu país é o planeta Lugar, é o mundo inteiro, meu país é o planeta A vida vai muito além de tudo que se divisa Sociedade permissiva, massificada também A mudança sempre vem Luta, fuzil e caneta Que o triunfo se completa Eu não sou um forasteiro Meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta lo decís, Lara, está bien, resignado, aquí, pero antes voy a saludar a muchos oyentes que pusieron la otra oreja, a Genia, a, a Cori, a, bueno, están escuchando María desde Buenos Aires, seguramente Guillermo y Aurora, está Silvia también escuchando desde Buenos Aires, una nueva oyente, gracias a, gracias a María, eh, antes decía que me alcoholizó por afuera Eh, Norita Cortiña bueno por Andrea por adentro me alcoholizó Andrea eh, bueno y hay muchos oyentes eh? Eh, Rocío desde Guanajuato Isa desde la proximidad de La Plata Bernie desde acá de Mar del Plata eh, hay muchos eh? Eh, Carmen desde Neuquén el Indio Vertis eh, también conectada Lili Eh, Lili, el, el Leonora Ubel, también Violeta, Pablo Cala, eh, Mónica Huchansky, bueno, Mary Labra y familia, Emir de Zona Oeste también, poniendo la otra oreja. Eh, bueno, hay muchos oyentes y agradecemos a estas otras orejas que que nos hace bien compartir la música con ellos y ahora vamos a ir a Rumania con hasta siempre con la versión de Interitus Day de Rumania fuimos hasta allá fuimos hasta la hasta la computadora y nos mandaron Desde Rumania, Interditus. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aquí se queda cardinal Era plata na ba. vie va prisat, desperat la E tu brațul